Sí, la idea es que sea una semana de clases abiertas y gratuitas para que las personas puedan venir a experimentar las diferentes propuestas que tenemos y en función de eso poder elegir, porque bueno, los espacios artísticos también hay que transitarlos, y por más que uno le diga taller de teatro, si no venís y haces el taller, tal vez no tenés una idea fehaciente de lo que es ese espacio. Así que es una semana que abrimos las puertas para que todas y todos puedan venir, participar, tenemos propuestas para infancias, para jóvenes, adolescencias, adultos, así que hay de, de todo un poco. Me habías dicho que además este año se han sumado actividades con respecto al año pasado. Sí, este año sumamos un montón de propuestas, siempre tuvimos la idea de que sea un centro cultural, con muchas propuestas en paralelo, ¿no? esta idea de que algunos niños están en un taller, otros jóvenes en otro, y se crucen en el patio, como esa, construir esa comunidad, digamos. Así que sí, sumamos talleres en diferentes espacios, tenemos esta sala que es la sala de teatro y danza, otra salita que es la de música, atrás estamos armando la sala de plástica, así que bueno, tenemos de un montón de propuestas, si miran nuestra grilla todos los días, ahí, hay, hay varias... Hay varias actividades. Bueno, estas actividades comenzaron eh, ayer, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera instancia? ¿Se acercó gente? Un montón, un montón. Todo el tiempo tengo el teléfono estallado, llegan mensajes, mensajes. La verdad que circuló mucho, por suerte, la información. Eh, también gracias a los medios que nos fueron ayudando, como ustedes, y, y comunicando. Y la gente se, se está comunicando todo el tiempo para inscribirse. La idea es que se inscriban previamente para hacer el taller, para tener una idea de cantidad de matrícula, porque tienen sus cupos los talleres, porque trabajamos de forma más personalizada no son eh, espacios súper de mucha gente, eh, pero la verdad es que sí, desde la semana pasada ya se vienen inscribiendo y hoy desde que me levanté hasta que vine acá estuve respondiendo mensajes, así que la verdad que estamos muy, muy contentos y contentas porque bueno, hay una respuesta de la comunidad también al, al espacio que ya tiene, este es el cuarto año que está abierto eh, y bueno, eso ya, ya empieza a generar como una identidad del espacio, así que, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue este año. Bien, propuestas de mañana, de tarde, hay variedad, variedad de opciones y de bueno y de horarios. sí. Hay propuestas a la mañana, hay espacio de, por ejemplo, violín, es un espacio que se está dando a la mañana, a la tarde temprano también hay algunos talleres de movimiento, ya después de las 5 o 6 de la tarde están más la franja para infancias que salen de la escuela, eh, y a la noche también para adultos, sí hay, la verdad es que hay de todo el sábado a la mañana va a haber un espacio de taller de composición de canciones, eh, así que están como todas las franjas horarias cubiertas, varias posibilidades como para poder elegir también. En los últimos meses eh, se ha hablado mucho ¿no? de esto de la defensa de los espacios culturales y demás. Imagino que acá también al ser autogestivos es un poco eso, ¿no? Eh, eh, tratar de apalear toda la situación y seguir funcionando de la mejor manera posible. Sí, nosotros venimos trabajando hace mucho de forma articulada, por un lado con la red de espacios culturales, desde el año pasado. Este año estuvimos muy activos en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de la Cultura y estamos articulando estrategias con otras salas teatrales de, de Viedma de Patagones para generar ciclos de funciones, recibir grupos de afuera. La verdad es que siempre el trabajo es colectivo. Eh, sí es un año complejo, la verdad es que trabajar desde la independencia y la autogestión requiere un montón de trabajo militante, <ríe> en general no remunerado, porque bueno, hay que poner mucho el cuerpo, es un trabajo que que es un trabajo y está bueno decirlo con estas palabras, pero también es un trabajo que tiene mucho de, de deseo y de pasión. Eh, pero bueno, sí, la verdad es que estamos pensando todo el abanico de estrategias posibles y la primera es trabajar colectivamente con, con otros y otra, otros espacios para poder pensar cómo afrontar esta situación compleja, porque bueno, a la gente también le cuesta pagar un arancel, una cuota, pero bueno, también la cuota es la manera de sostener el espacio, entonces... Bueno, ahí vamos. Buscando el balance, digamos, entre lo que vale ¿no? el trabajo y también a tener la posibilidad de que todos accedan. Sí, claro, claro, buscar un término medio. La verdad que este espacio es un espacio alquilado, tiene sus gastos, entonces ya el gasto de funcionamiento, ya abrir las puertas tiene un costo importante. Eh, pero bueno, sí también la idea es que sea un espacio que pueda recibir a todo aquel que tenga ganas de, de tener una experiencia, un acercamiento al arte, así que bueno... También vamos evaluando las posibilidades y, y bueno, hay descuentos para familias, como bueno, le vamos buscando la vuelta para que todas las personas puedan participar. Muy bien, entonces eh, eh, volvemos a, a repetir, esta semana talleres abiertos, eh, gratuitos aquí en Expresión Raíz, tienen con que inscribirse. Tienen que inscribirse al WhatsApp que está ahí figura en todas las redes sociales eh, y bueno, venir a participar y ver si, si es el espacio que están buscando o no y después en todo caso si les gusta pueden inscribirse para seguir durante el año. Todos los talleres tienen duración anual, excepto algunos que tienen duración trimestral, eh, así que bueno, estamos acá todo el año.